de los datos, ¿no? y... y darles un poquito más de... de contacto con la realidad local esto que estaban viendo en realidad es, es, es la grabación de, de parte del, del proceso, digamos, de traslado de los afectados por la, por la presa, ¿no? este este último personaje que hemos visto Claro. Que no les han dado, supongo, ni cárcel, ni nada, los han dejado enviados. Bueno, sí, hay gente que le han dado casa y ah, gente bueno, que no. ¿Aún? Hay gente a la que le han dado casa y hay gente a la que no. Sí, el, el, el resultado eh, de, de una mala gestión no siempre es que, que digamos, que todo está mal gestionado, ¿no? sino que las cosas están gestionadas a destiempo, están gestionadas de mala manera... Eh, Porque el Hay contorno de agua, agua, lo que lo seguridad, ah. es que es increíble. Sí. sí. Sí, sí, sí. no, no solamente no solamente la cuestión eh eh digamos ambientales, la que es la que afecta, ¿no? La, la presa tiene 90 90.000 desplazados. Entonces, eh, Bueno, esta es un poco, esta es un poco la situación la situación actual de paraguay yo yo he entrado un poquito más en el tema de, de las presas porque porque la región de donde vengo es, es encarnación que es la que estábamos viendo hace hace un momento puede pasar a alguna que es la ciudad en realidad es la ciudad es la ciudad afectada ¿Eh? Eh, esta es la esta es la ciudad al día de hoy y eso es lo que está previsto para finales de este año Es una ciudad muy bonita como va a quedar en el futuro, ¿eh? Va a parecer como Venecia moderna <risa> Pero la gente que quiere ir, ¿dónde, ¿dónde va a ir? Pues... tengo la respuesta para esto Espérate Bueno, esta es la gente que que se fue a vivir a... Así era, así era la región antes de la Ciretá. Esas son parte de los relocalizados, de lo que estamos viendo arriba a la derecha. Eh, esa es parte del, del, del proceso de construcción de la Venecia del siglo 21 Aquí están ayudando a la gente a ir a sus a sus casas a sus nuevas casas y esto esto es lo que preguntabas no dónde vive la gente ahora algunos tienen más suerte y viven ahí. <risa> algo que está pasando en China con una gran empresa, ¿no? Que también lo hemos destapado, los filios que les plaza. Allá va, por esos tantos. Encarnación, no sé si tiene que tener 3.000 habitantes, 5.000. Eh, ¿Encarnación? No, Encarnación en anda por los... 140.000, ¿no? ¿Tanto? En toda la región de Itapúa, ¿no? 140.000. Ah, bueno, pero me refiero la ciudad Encarnación. Sí, sí. Muy ah, poquitos. Son 8.000 y pico, casi. Bueno, sí, sí. bueno, será ahora. ¿no? Si sí, no, son ciudades muy pequeñas. No es sí. la China pero desde luego la gente ve tan malo peor sí pues comparado a cómo a cómo nos enteramos que se gestionan las cosas en china en realidad no hay demasiada no hay demasiada información no Como se el gobierno de cómo se gestionan las empresas es muy diferente yo planteo, planteado eh me que he querido plantear un ejercicio en función de, de tampoco la idea era centrarse sobre la presa sino era también salir un poco de los, de los números y de lo macro y ir a, a lo específico, a ese tipo de cuestiones es con la que con las que se enfrenta el gobierno eh, ahora y, y en principio digamos la idea era poder plantearle al foro eh, que discutiéramos eh, soluciones en el, escenario, en el escenario actual, digamos. ¿no? Es decir, eh, os he contado un poco cómo está el tema fiscal, con lo cual eh, no hay presupuesto o muy poco presupuesto os he contado un poco cómo es el panorama el panorama político en general, es decir, el, el gobierno está lleno de buenas intenciones y, y en principio tiene una actitud eh, históricamente diferente, ¿no? es una actitud dialogante, reflexiva eh, inclusiva eh, y digamos eh, os he contado un poco de cual es la situación la situación social digamos ¿no? entonces en función de esto eh, por cierta cercanía a algunos este a algunos sectores que van a estar en el gobierno eh, la, la, la digamos la primera reacción que tenemos en enseñar los anaristas es cuestionar ¿no? a quién está en el gobierno y y, y desarmarlos con nuestra, con nuestra dialéctica de, de, de, de, de analizar el poder y sobre todo si viene además del marxismo de alguna o así no y, y realmente el desafío en este momento para la gente que está intentando sacar el, el, el gobierno de fernando adelante es es plantearles soluciones no Es decir realmente realmente las necesitan no es decir el, el el mensaje de un de un amigo que está ahora mismo asesorando al, al ministerio de economía me dice yo no sé cómo como un comunista de toda la vida me dice la verdad que jamás no he planteado el entrar en un gobierno de esas características donde además tiene todas las, los índices de reformistas pero tampoco quiero que el primer gobierno progresista que tiene mi país en el 60 años fraccase ¿no? si la posibilidad de que de que haya algún cambio verdadero en cuanto a las posibilidades eh, digamos de infraestructura de educación de, de alternancia social dentro del, de la sociedad paraguaya eh, empiezan a salir ahora digamos ¿no? entonces este Bueno, si, si, si, si os parece hacemos un, una ronda de, de, de preguntas y yo al principio había planteado un ejercicio no sé cómo estamos en tiempo Estamos eh. justo en el tiempo que teníamos que estar se va ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Perfecto. Lo que había planteado aquí era era una serie de escenarios diferentes para que nos juntemos nos juntemos en grupo y podamos de alguna manera igual un poco utópica, si se quiere planteáramos alguna algunas soluciones, ¿no? No sé si si tenéis alguna pregunta o algo que que mencionar. Bueno, claro, hay que plantearse de otra manera, ¿no? Que se va a sacar más un 50%, no te juro. Eh el la flexión es en el 2013. Yo creo que en el momento lo que se puede hacer eh, una campaña, porque tú que eh, el 8% de o sea, las familias en estos momentos tienen un medio comunicación pero el gobierno también tiene un poder comunicador ¿no? o sea, y, y informar y tiene a la gente para que le encuentre la importancia de... de, de bueno, de la deuda de renunciar la deuda de sí. el, el 8 de marzo de este año inauguró Paraguay la, la agencia de noticias. Hasta ahora no tenía agencia de noticias, el gobierno no tenía agencia de noticias, ¿no? Pero también un poco de la comunidad que tienen ellos de manipular a la población sí, En realidad son sí, los brasileños, son sí, los empresarios brasileños que disponen de los medios de comunicación, en Paraguay? Sí, sí, sí, bueno, son los que tienen dinero, digamos, ¿no? Son los que tienen el dinero y, y como en realidad, eh, digamos, la, la reforma del Estado afecta a, todos, a los dos por igual es decir, los empresarios que paraguayos que tienen medios de comunicación y los empresarios ancianos, también pienso que, que también puede haber otras cosas que, no, que no, en serio no afectan directamente al problema que tienen planteado, pero sí, por ejemplo eh, leyes sobre la educación sobre eh, ese tipo de cosas que ayudan a que la gente pues, tenga una cultura y que tenga su su, su recurso y que tenga lo que tiene no vamos a provocar ninguna respuesta es... pero esto sea, es tan sencillo, es que parece que no tenga importancia porque la educación siempre como bueno, no pasa nada pero, pero sí que se puede invertir, aunque sí que se puede invertir el lo que merece es que el nivel de apoyo popular Fernando Luz no, no tiene demasiada ilusión en este momento porque la gente lleva con algunos paraguayos y son un poco escépticos de cada futuro y que todavía la derecha que están tratando de minar, porque se ven todas las campañas, que se hijos que se hablan, que se dan, son movimientos políticos en el fondo, ¿no? Y entonces, claro, esto que está en una situación muy delicada, con una minoría teniendo que contar con un partido liberado en una situación de un país que está por hacer, además con una emigración que está regresando, y además también de los ingresos, ¿no? Tiene que mandar a los emigrantes. Estos emigrantes también llevan una nueva y una nueva cultura, cultura que se ve que el pueblo que no tenía, porque todavía no hay una educación, ya, bueno, están dominados un poco por una creencia religiosa pero de sumisión, no de práctica, sí. un poco mítica ¿no? en Dios, en, las, en obediencias, entonces la gente que viene de Europa ya lleva una nueva ideología, entonces ya está todavía también la cultura guaraní, todo esto de siempre, de la religión que hemos dicho entonces la impresión que hay una serie de factores todos estos factores que has dicho, económicos tal, que van a ser Muy, muy difícil en este momento tiene una senda muy estrecha de acción y además muy peligrosa ¿Sabe? está también los grandes agricultores extranjeros que los transgélicos, las hojas y todo esto está explotando o sea que tiene las manos muy atadas ¿no? sí, desde, desde el punto de vista digamos de una visión estructural e histórica estamos ante una oportunidad digamos ¿no? tenemos a, a un cura básicamente es un especialista en escuchar y en dialogar ¿no? eh, sensible a, a, digamos, a los problemas sociales y con idea mucho más a la izquierda de la sociedad paraguaya, en realidad ¿no? la izquierda en este momento en Paraguay está sobre representada no, no ha habido, eh, digamos, un 40% de votos de izquierda sin embargo, hay seis ministros que son de izquierda, que son de esta comunista, socialista, digamos ¿no? entonces sí, es una situación ideal, ¿no? Es decir, bueno, <risa> y todo después de 60 años de dictadura instalar un gobierno eh, eh, digamos no solamente de, de elegido democráticamente, sino que además progresista, ¿no? claro que nos encontramos con todos esos problemas, ¿no? Como me dice un amigo, vosotros los narcistas estáis acostumbrados a criticar y nunca tomáis responsabilidad en los resultados. porque cuando hay que cuando hay que poner las cosas en marcha, hay que vagar y a, al ruedo y mojarse, ¿no? Entonces, claro, eh, cuando me dice me dice es que los empresarios no quieren pagar impuestos. Es, han estado toda la vida sin pagar impuestos y no quieren pagar impuestos. Entonces, ¿de dónde sacamos el dinero? Para hacer las escuelas, por ejemplo, que todo el mundo quiera hacer. ¿No? Es decir, claro, todo el mundo sabe, está, está convencido de que hacen falta 60.000 escuelas en Paraguay. Y que hay que triplicar el salario de los maestros y formarlos. Pero, ¿de dónde sale el dinero para hacer esto? ¿no? Entonces, un poco, un poco el el, el la invitación era hacer este hacer este ejercicio, ¿no? Intentar involucrarse un poco en esta en esta situación. Yo creo que digamos desde el punto insisto, desde el punto de vista de la coyuntura histórica es una oportunidad, pero la, la el desafío es poder pensar soluciones en bueno, nivel de del crimen también muy alto. Sí, está subiendo eh, ahora sí. está, también eh, un orden. ¿Habría perdón, había una palabra por allí? Sí. O sea, hay una oportunidad histórica importante, pero digamos que hay un trabajo para muchos años, ¿no? Habrá que ver internamente posibilidades que estamos consiguiendo. Eh, ¿Qué información tienes, o nos puedes decir, cuál es la relación pues, que tiene eh, el gobierno de Fernando con Brasil y con Argentina? ¿Qué relaciones políticas tiene con nosotros gobiernos de Barcelona? De, de bueno paraguay es miembro al service del de Galva, es decir está en principio eh, la iniciativa se ha sumado a la iniciativa una unasur eh, con digamos con, con un proceso de incorporación que calculan que va a durar entre entre 18 y, y 40 meses digamos ¿no? es decir proceso paulatino a la, a la incorporación de las propuestas de la propuesta digamos, de la corriente bolivariana en américa latina eh, como comentaba hace un, hace un, un rato eh, eh, luego se ha mostrado eh, distante con, con evo morales y con chávez que es digamos que es la línea más radical dentro de, de las nuevas corrientes pero pero simpático digamos ¿no? En principio afín aplaudido la mayoría de las reformas que se han hecho eh, y, bueno y en principio digamos la la clase política eh, de, de los gobiernos progresistas eh, lo apoya ¿no? la ponen en materia de digamos, de lo que, de lo que podría llamarse una, una alianza tácita internacional de gobiernos progresistas en américa latina pero es cierto que esto después a la hora de negociar los tratados para de puya ytá tiene otro reflejo digamos con brasil y argentina que son supuestamente gobiernos progresistas. ¿no? Por yo insisto que en realidad el, el gobierno tiene digamos, tiene una buena imagen y tiene buenas relaciones con, con, con Venezuela, firmó acuerdos para, para investigar en temas de agua y de innovación educativa en Venezuela, en, en, con Bolivia, pero los problemas que tiene Paraguay los tiene que resolver con Argentina y con Brasil. Primero que todo, digamos no independientemente de, de, que, de que el resto de las cosas vaya vaya bien. digamos ¿no? Entonces no sé si esto responde a tu pregunta, yo creo que sí que hay una buena relación con el resto de los países, pero... Pero de lo que se trata es de poder sacarse la la como sacarse el pie encima del de los dos hermanos mayores, ¿no? no Tengo que ver alguna manera de confrontar, es que cada uno son lo bien dispuesto, pues, o deberes con ese programa o con tan ninguna razón o o con explicación de, para que puedan intervenir, no sé si está pensando en los de propuesta de trabajo. Sí, podremos podemos ¿Cómo se hace? Sí, podríamos este podríamos separarnos de tres grupos, ¿qué os parece? Y yo mira, yo tengo aquí uno que es el, Propuestas para el Ministerio de Ambiente, propuestas para A ver. Es que no he estado yo en tres grupos. Aquí está. Sí. Eh, universidades y sector de, de, de educación eh medio ambiente y acción social. Hacemos tres grupos, ¿os parece? Sí? Entonces, 1, 2, 3. 1 2 si? yo quiero elegir. Vale, venga, pues, sí. Tú me ambienté, venga. Tú puedes moverme. Me en medio de la social Ahora, de abrir sí, sí, sí, sí. sí, el... sí. un papel, sí. sí. de... sí. o sea, para yo Eh, ¿Eso fue tú? ¿Puedo hacer No. ¿Tú pones la economía? pero sí. Sí, a mí también. ¿Tú pones la economía? No, no, no, no. ¿Tú pones la economía? ¿Tú pones la economía? ¿Tú pones la economía? Menos mal que has levantado la de chas no... No quedaba sin compro, ¿eh? Sí, no. Thank yeah. you.